Pero ahora el verano llegó, parece, para quedarse. Y, y no sabemos cómo viene, pero es probable que sea muy, muy caluroso. Eh, así que... Bueno, las noches de verano son muy exquisitas, son perfumadas, sobre todo el perfume de los de los aceites esenciales, de los vegetales, que salen en la noche son pacificadoras, son agradables, son románticas, son realmente... Eh, Cautivadoras, esa es la palabra. Bueno, mis queridos auditores, estamos muy próximos, pero muy próximos a vivir un tiempo de caos total, eh, muy difícil. Estamos muy próximos a no poder llevar la vida que llevamos hoy día. Nuestra vida va a cambiar sin lugar a dudas. vienen cosas muy difíciles porque nosotros hemos hecho más malas elecciones al igual que en tiempo de Moisés hemos optado por el becerro de oro el mundo material todo es por dinero las guerras son por dinero lo que pasa en las guerras hoy día que tenemos el privilegio entre comillas de ver todo lo que pasa en Palestina, a diferencia de otras guerras, gracias a que la colonia palestina está infiltrada en todas partes del mundo, y aquí en Chile tenemos una tremenda colonia palestina entonces, gracias a eso y a las redes sociales por cierto, tenemos acceso a una cantidad de horrores que están viviendo esa gente este genocidio que ejecuta el Estado de Israel, el Estado sionista mal llamado Israel eso eso es el el correcto hablar, el Estado sionista del mal llamado Israel, con el, con el, con el, la complicidad de jamás. Jamás es cómplice del genocidio, no es eh, víctima del genocidio, es cómplice. Y, el, y la víctima es el pueblo palestino, porque jamás se esconde en los lugares aparentemente que debieran ser lugares que no debieran atacar, como los hospitales, por ejemplo. Entonces, está haciendo algo que hace correr el riesgo al pueblo palestino. No estoy los bombardeos de Israel, ni mucho menos. Pero en una guerra, o, o esto que se plantea como guerra, a pesar de que no es una guerra, donde están bombardeando en un maíz misericordia, una brutal, eh, ellos pueden pararse en lugares donde se pueden proteger, esconden y han hecho sus túneles debajo de los hospitales, porque supuestamente los hospitales no los debieran bombardear. Bueno, lo, los mal llamados israelitas eh, bombardean igual. Pero por eso que digo, esto la complicidad de jamás. De hecho, jamás fue creado por el Estado. Estado, mal llamado Israel porque le servía como instrumento para hacer lo que están haciendo porque un, un, un justo, eh, grupo mil, militar o paramilitar ahí se justifica que ellos combatan en forma militar eh, si no si no hay un grupo militar, ellos no tienen cómo justificar una agresión militar. Entonces, esto es simple. es una... no, Esto es lo mismo que el 11 de septiembre. Eh, hicieron un atado de falsa bandera. borrar Sacrificaron dos, dos torres gemelas y tres mil personas. Más de tres mil personas. De su propio pueblo. Para justificar el poder entrar en guerra en ningún tipo de burocracia sin pedirle permiso a la ONU esa fue la razón del atentado de Nosotros. y esa es la razón ahora este atentado de todo lo que está pasando en Gaza fue todo lo que hemos investigado porque todo lo que sabemos que fue eh, diseñado por las tías en en, en comunión con el monstruo para arreglarle el pastel a Netanyahu y para arreglarle el pastel a Joe Biden que venía saliendo derrotado del, de en Ucrania por Rusia y, y entonces eh, así cambiaron las noticias para Medio Oriente porque las cosas hoy día la gente tiene el, un nivel de control mental tan extremo, pero tan extremo zombi, que cuando Cuando algo no lo dicen a las noticias, ya no existe. Entonces la, la guerra de Ucrania la sacaron de las noticias, entonces para la gente ya no existe. Me ha tocado hablar con gente, que, pero parece que esta guerra terminó. ¿Te das cuenta? Y la guerra esa está vigente y la, y la quieren hacer le quiere durante las elecciones. Porque si, si, si, de, si aceptan la derrota de Ucrania, después de toda la plata que le han pasado, antes de las elecciones... Biden no tiene ninguna posibilidad. Él cree que tiene posibilidad y si la guerra se mantiene hasta la dirección. Entonces, la guerra está ganando en intensidad. De hecho, esta semana han muerto más de 4.000 soldados ucranianos. Y, sin embargo, las noticias no dicen nada. Porque ya pasó de moda. Porque a ellos no les conviene que se hable de eso. Las noticias son las que dicen lo que la gente tiene que pensar, lo que la gente tiene que saber. Me, me he horrorizado hablando con personas, pero la guerra de la parece que terminó. Sí, dicen que terminó. Ese tipo de comentario, ¿qué peso específico ¿Qué tiene estilo? Son personas profesionales me han dicho eso. Qué terrible, es decepcionante como la gente opina aún. Ahora, Estados Unidos perdió en Ucrania, ante Rusia militarmente, pero derrotó a Europa, el mismo Estados Unidos, económicamente. Y ahora se apresura a defender sus portaaviones en Oriente Medio, que es IFAEL. Entonces es el escenario obligado, el escenario obligado de la guerra según los especialistas, será en Europa, la guerra mundial generalizada, que es algo que se va a producir, es algo que no podemos evitar. Ahora, ¿por qué es importante para Estados Unidos defender a Israel? Porque Israel es un portaaviones que tiene ahí. eso, eso es la forma más gráfica de decirlo. ¿Y por qué le interesa tener ahí? Porque ahí está la zona petrolera de los países. Está al lado de Libia, Siria. De hecho, están robando petróleo en Libia, en Siria y en Irak. Irán, bueno, en Irán no, no, no, no son capaces de atacar Irán. O hasta el momento no han sido capaces difícilmente van a ser capaces. Irán es otra es otra cosa, es una potencia. Entonces, les interesa muchísimo mantener Israel porque Israel es, es es como un territorio norteamericano que, que ellos pueden eh, disponer para para cualquier cosa militar que quieran hacer allá. Entonces siempre se dijo los grandes estrategas mundiales desde tiempos inmemoriales han dicho que la para controlar el mundo hay que controlar el lo que se llama Eurasia, que es el límite entre Europa y Asia. O sea, el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de energía, está el petróleo y el gas, en su mayoría. Entonces, quien controle eso, controla económicamente el mundo. Estados Unidos está a punto de perder ese control. Porque Irán lo está echando. Siria lo está echando. Y en cualquier momento se lo van a echar. Y a la larga y a la corta lo van a echar de ahí. Entonces... Por otro lado, respecto de la guerra, Netanyahu acaba de decir en declaraciones de hace 48 horas, aludiendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, diciendo que Dios les ordenó la destrucción de Amalek. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Amalek es lo que representa el pueblo no judío, o sea, en este caso, el mundo musulmán, el mundo árabe, que está ahí alrededor. Y que eso sería un subjetivo superior. Y eso es el Antiguo Testamento, que está manipulado. <coughs> Ni siquiera es el Talmud. El Talmud es la degeneración total de la, la torá que son los cinco primeros libros del, del Antiguo Testamento. Pero, el Antiguo Testamento tiene intervenciones del demonio. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un dios falso, que es Yahvé, les diga que tienen que destruir a Amalek? O sea, tienen que hacerle la guerra a ese pueblo. ¿Ustedes creen que ese mismo dios que dijo no matan puede decirle o sugerirle que hagan la guerra a otro pueblo? ¿Creen ustedes que es así? No, ese es Yahvé, Intervenido, intervención de Yahvé en el Antiguo Testamento y está hablando abiertamente del plan que tiene para conquistar supuestamente la, las tierras que, que se supone que el paraíso prometido o la tierra prometida eh, a los judíos pero a esos judíos de hace 3000 años no a estos judíos que son sionistas, que son nazis eh, y que quieren conquistar entre el mar rojo, o sea, Egipto hasta el Eufratis Estamos hablando del Éufrate, o sea, Irak. eso quieren De eso querrían apoderarse. Ese es el objetivo. Y esa es la guerra. Porque la verdadera guerra se va a producir justamente y va a empezar la guerra mundial, o va a detonar la guerra mundial a mayor escala, a partir del Medio Oriente. Así está profetizado. Bueno, continuamos. Esto era un comentario antes de partir el, el programa. Hay un artículo muy interesante que dice el derrumbe de Israel y Estados Unidos. Esto es el comienzo del derrumbe de Israel y Estados Unidos. Por primera vez el mundo está siendo testigo directo de un crimen de lesa humanidad perpetrado ante las cámaras de televisión. Estados Unidos e Israel desde ese tiempo han unido sus destinos serán considerados responsables de un enorme masacre que se perpetra en Gaza exceptuando a los europeos los aliados de Washington en todo el mundo están retirando sus embajadores de Tel Aviv y mañana podrían retirar también sus embajadores de Washington toda esta situación recuerda el momento de la, de la dislocación de la Unión Soviética y el actual proceso terminará Como aquel El imperio estadounidense está en peligro de muerte El proceso ya se ha iniciado Y no hay como pararlo Estados Unidos Israel Esto lo dicen grandes analistas geopolíticos Que saben el tema Estados Unidos y e Israel son vistos como una sola entidad Y tendrán que responder juntos Por sus crímenes Mientras nuestra atención se concentra En las masacres de civiles cometidas En Israel y en Gaza no percibimos las divisiones internas existentes en Israel y Estados Unidos Tanco, tampoco percibimos el cambio considerable que ese drama está provocando en el mundo por primera vez en la historia se cometen matanza de civiles frente a las cámaras de televisión bueno eso lo era es lo que estábamos comentando gracias a las redes sociales eh, y a la a la, a la a la gran cantidad de, de, de palestinos que hay en, a lo largo de todo el mundo, que están vinculados ciertamente eh, afectivamente con gente de del interior de Palestina en Gaza. Por eso que gracias a eso hemos podido ver estas cosas porque Yemen fue más horrorosa la guerra y la gente y los niños morían de hambre, pero nadie nos mostraba eso por televisión y, y por redes sociales. En, en Irak murieron un millón de personas y Nadie nos mostró eso por televisión. Recuerden ustedes que se acabaron los reportes agrográficos en la televisión en ese en cuando empezó esa guerra. En Siria también, si ustedes miran y pongan en el Google destrucción de Damasco y vean la destrucción de Damasco y van a ver que es la, el, el peor que Gaza. O sea, no quedan todos los edificios destruidos. Entonces es lo mismo con la diferencia que no nos mostraban los medios eso. No nos mostraban Eh, porque los sirios no, no tan divulgados como los palestinos en todas partes entonces no supimos no tuvimos acceso a ver y como todo entra por la vista nosotros vemos esa destrucción y nos podemos imaginar lo mismo que estamos viendo en casa sin lugar a duda cuántos niños habrán muerto, cuántos inocentes y ellos, ellos bombardeaban al barrer en aviones, qué sé yo y entonces no hacían un proceso selectivo ...no hacían un proceso de selección de seleccionar objetivos... ...sino que bombardeaban por parejo nomás... ...muera quien muera... ...mientras nuestra atención se concentra en las masacres de civiles cometidas en Israel y en Gaza... <coughs> ...no percibimos las divisiones internas existentes en Israel y Estados Unidos... <coughs> ...tampoco percibimos el cambio considerable que ese drama está provocando en el mundo... <coughs> ...por primera vez en la historia se comencen matanzas de civiles frente a las cámaras de televisión. En todo el mundo, menos en Europa, los judíos y los árabes, se unen para expresar su dolor y lanzar juntos, llamado la paz. En todo el mundo, los pueblos están viendo que ese genocidio no sería posible si Estados Unidos no entregara las enormes cantidades de bombas y de munición que sigue suministrando a Israel. En todo el mundo hay estados que le tienen sus embajadores de, de Tel Aviv y que se preguntan si tendrían además que retirar sus embajadores de Washington. Parece evidente que Estados Unidos ha aceptado la matanza a regañadientes, pero no solo la ha autorizado, sino que además le hace posible, con las subvenciones que asigna a Israel y con el armamento que sigue enviando al Estado hebreo, ¿por qué...? porque en Washington están empantanados espantados al ver cómo Estados Unidos pierde su poder después de haber sido derrotado en Siria, ante su derrota en Ucrania, y quizás dentro de poco a otra nueva derrota en Palestina. Y recordemos la derrota en Afganistán, también. Si los ejércitos del imperio ya no inspiran temor, ¿quién se irá, irá afectando transacciones en dólares estadounidenses en vez de doles Su propia moneda Y ante esa eventualidad, ¿cómo hará Washington para seguir pagando sus faraónicos gastos? ¿Cómo podrá Estados Unidos mantener su nivel de vida? Entonces la quiebra de Estados Unidos es inminente, la, la caída de Estados Unidos es inminente. Pero, ¿qué sucederá al final de esta historia? ¿Se sublevará el Medio Oriente o Israel reivindicará el jamás inscribiendo aún más miles de vidas de civiles en su ya larguísima lista de daños colaterales? Por el momento, hay que recordar que el presidente estadounidense Joe Biden inicialmente instó a Israel a renunciar a su proyecto de desplazar a los palestinos a Egipto con su efecto de borrarlos de la faz de la tierra. Pero Tel Aviv no obedece. De hecho, los supremacistas judíos de hoy se comportan como los de 1948. En aquella época, cuando la ONU votó la creación de dos estados federados en Palestina, un Estado Obreo y un Estado Árabe, los sionistas proclamaron el Estado de Obreo del Hebreo sin esperar que se trazaran su frontera. Los supremacistas judíos iniciaron inmediatamente la expulsión de millones de palestinos, lo que los palestinos llaman la NACPA, y asesinaron al representante especial de la ONU encargado de supervisar la creación del Estado palestino. Los ejércitos de los siete países árabes, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Libia, Siria, y Yemen del Norte que trataron de impedir la expulsión de la población palestina fueron derrotados. Como en aquella época los submasistas judíos de hoy tampoco obedecen a sus protectores y vuelven a regodearse en la masacre sin darse cuenta de que esta vez el mundo los observa y que nadie vendrá ya a socorrerlos. Precisamente en momentos en que los musulmanes chiitas, o sea, los iraníes, Comenzaban a admitir el principio de un Estado hebrea. La locura de los supremacistas judíos pone en peligro la existencia misma de este Estado. Es importante recordar hoy cómo se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, cuando el Estado no fue capaz de proteger la población ante un accidente catastrófico en 1986. 4.000 soviéticos crecieron por causa del accidente de la central nuclear de Chernobyl, luchando por salvar a sus conciudadanos. Los sobrevivientes se preguntaron entonces por qué seguían aceptando, 69 años después de la Revolución de Octubre, un régimen autoritario. El entonces primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail gorbachov escribía más tarde que fue ante que aquel desastre cuando el mismo se dio cuenta que su régimen estaba en peligro. <coughs> Vinieron después las revueltas de Kazajistán, la manifestación por la independencia en las repúblicas del Báltico y en Armenia. Gorbachev modificó la constitución para marginar la vieja guardia del partido, pero sus reformas no bastaron para detener el incendio que se extendió a Azerbaiyán, Georgia, moldavia Ucrania y Bielorrusia. En 1989, el levantamiento de los jóvenes comunistas de Alemania del Este contra la doctrina Brezhnev condujo a la caída del nuevo dominio. En 1990, el debilitamiento de Moscú llegó al cese de las ayudas de la Unión Soviética garantizada que garantizaba a, a países como aliados como Cuba. Finalmente se produjeron la disolución del Pacto de Varsovia y el fin de la Unión Soviética en 1991. En un poco más de cinco años se derrumbó un imperio que todos creían y eterno. Ese es el mismo proceso inevitable que acaba de iniciarse para el imperio estadounidense. La cuestión no es saber hasta dónde llegarán los sionistas previsionistas de Benjamín Netanyahu, sino hasta cuándo tendrán apoyo de los imperonistas estadounidenses. ¿En qué momento estima, estimará Washington, que tiene mucho más que perder, permitiendo que continúe la masacre de civiles palestinos, que poniendo en su lugar a los dirigentes israelíes? El mismo problema se plantea hoy para Washington en Ucrania. La contraofensiva militar de Zelensky ha fracasado. Rusia ya no busca destruir el armamento ucraniano, inmediatamente reemplazado por el armamento que suministran Washington y sus aliados, sino acabar con las fuerzas vivas del régimen de Kiev. Las tropas de la Federación Rusa se han convertido en una gigantesca máquina de moler carne que aplasta, lenta e inexorablemente, las fuerzas ucranianas que se acercan a las líneas defensivas rusas. Kiev ya no logra movilizar nuevos combatientes y sus soldados, se niegan a obedecer las órdenes de quienes los envían a la muerte. Los oficial, oficiales ucranianos ya están fusilando a los soldados que se niegan a combatir. Numerosos líderes estadounidenses ucranianos e israelíes están hablando de sustituir la coalición de los nacionalistas integristas en Ucrania y la coalición de los supremacistas judíos en Israel. Hacerlo en situación de guerra puede no ser lo más apropiado, pero hay que hacerlo. El presidente estadounidense Joe Biden tendrá que sustituir su títere ucraniano y separarse de sus bárbaros aliados israelíes, como cuando el primer secretario Mikhail Gorbachev tuvo que reemplazar a dirigentes corruptos. Cuando Zelensky y se han expulsado de sus funciones, todos sabrán que es posible obtener la cabeza de un representante del imperio y los propios títeres se darán cuenta de que es más aconsejable huir antes de ser sacrificados por Washington. Ese proceso es tan inevitable como inexorable. El presidente Biden solo puede posponerlo, incluso largarlo, pero no puede pararlo. Los pueblos y los dirigentes occidentales se verán obligados a tomar iniciativas propias para salir de la trampa, sin esperar ser abandonados, como lo hizo Cuba cuando subió el precio de las privaciones que caracterizaron lo que los cubanos llaman el período especial. Es urgente adelantarse a los acontecimientos. Los últimos en reaccionar pagarán la cuenta por todos. Ya en este momento, numerosos estados del resto del mundo están separándose del sistema occidental y se agolpan a las puertas del grupo BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái. En su momento, Rusia tuvo que separarse de los estados del Báltico, pero Estados Unidos tendrá que prepararse para enfrentarse a las sublevaciones internas cuando Washington ya no logre seguir imponiendo el uso del dólar estadounidense en el intercambio internacional, lo cual se traducirá en un desplome del nivel de vida de Estados Unidos, las regiones más pobres de ese país se negarán a obedecer y las regiones ricas optarán por la independencia, comenzando por Texas y California, las únicas que tienen legalmente la posibilidad de hacerlo. Es probable que la disociación de Estados Unidos dé lugar a una guerra civil. La desaparición de Estados Unidos provocará la de la OTAN, así como la desaparición de la Unión Europea. Alemania, Francia y Reino Unido volverán entonces a sus rivalidades de antaño, ya que nunca se ocuparon de resolverlas a su debido tiempo. Israel y el Imperio Estadounidense desaparecerán en pocos años. Quienes luchen contra la marcha de la historia no lograrán otra cosa que provocar más guerras sin sentido y gran número de muertes sin ámbiles. Este es un artículo periodístico y geopolítico que lo encontré, pero tremendamente interesante, por eso se los comparto. Pero además, lo que dice este artículo está avalado por profecías que hablan de la destrucción de Estados Unidos. Y la destrucción de Estados Unidos no va a ser solamente por, por el tema económico, sino que va a ser por obras de la naturaleza. La naturaleza, el país que más va a azotar va a ser justamente Estados Unidos por haber sido fabricante de guerras durante más de 200 años, eh, por haber eh, abandonado a Dios conscientemente de lo que estaba haciendo, por haber acogido a Satanás, por haber privilegiado el mundo material por sobre cualquier cosa. El país más materialista eh, que existe es justamente Estados Unidos. Bueno, eh, vamos entonces... ¿Qué les parece si compartimos un audio para que vayamos matizando? Porque así se hace menos, más llevadero el, el comentario. Vamos a ir con audios. No nos tenemos que confundir si somos convencidos de lo que creemos. Nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo de una idea de la vida, solo de la vida de, de la justicia, yo soy creyente y, y obviamente hablo de Cristo, pero yo respeto también a otras religiones hasta aquel que cree en la vida, sencillamente en la vida. Entonces, cualquier idea tú tienes, y en este caso nosotros mía, por ejemplo, que soy cristiano, Yo soy verdaderamente, discípulo de Cristo, si sí, soy dispuesto a dar la vida por, por mi ideal. Nosotros podemos enfrentarnos al enemigo, entenderlo, entender que él no puede engañarnos, si somos convencidos de nuestros ideales hasta morir por ellos. Pero no morir uh, filosóficamente o simbólicamente, o, fi o, en, o en el sentido figurativo. Morir verdaderamente, físicamente, es decir, que te puntan un revólver en la cabeza y te dicen, tú, reniega tus creencias y no te mato, y tú tranquilamente dices, bueno, adelante, hermano, si quieres... Descarga este revólver en mi cabeza, porque yo estoy convencida de mi ideal. Esto no quiero malentendidos, es un ejemplo extremo que estoy haciendo. Y que, y que muchos en la historia de nuestros puntos de referencia, como el mismo Cristo y como otros... Uh, mártires de la vida de la justicia han hecho uno cree en su ideal hasta morir a enfermarse o a dejar sus propios eh, seres queridos eventualmente ¿qué significa? significa que si esto estás seguro de esto la vida enfrentándote al enemigo enfrentándote a lo que te está engañando o que quiere usarte o que quiere estafarte ...o que quiere aniquilarte, lo enfrentas tranquilamente si estás convencidos de tus ideales. Pues esto es para mi respuesta. Más tú crees en tus ideales, más eh, el enfrentamiento con cualquier obstáculo o dificultad o enemigo mismo... vas a superar de una forma, no quiero decir fácil pero seguramente lo vas a superar y lo vas a quemar. Muchas Bueno, un audio muy interesante que teníamos ahí. Continuamos. Cualquiera que esté familiarizado con Asia Occidental, desde los generales estadounidenses hasta los tenderos de una calle árabe, saben que Israel es un portaaviones en tierra cuya misión mantener hacia Asia Occidental bajo control de la hegemonía estadounidense. Por supuesto, en un entorno geopolítico de perro come perro, es fácil malinterpretar todas las travesuras del perro. Lo que es seguro es que para los círculos hegemónicos del Estado profundo estadounidense y ciertamente para la Casa Blanca y el Pentágono, lo que importa en la actual coyuntura es el gobierno extremo y genocida de Netanyahu, y no Israel en sí. Esto proyecta Netanyahu como el reflejo exacto del asediado actor con sudadera, sudoroso de Kiev, todo el regalo geopolítico que desvía las culpas directas del hegemón por un genocidio efectuado por su estado vasallo retransmitido en todos los teléfonos inteligentes del planeta. Sin embargo, el genocidio se lleva a cabo bajo un magnífico ilegalidad, como cuando la Casa Blanca y el Departamento de Estado aconsejaron a Tel Aviv actuar con moderación. Sí, se pueden bombardear hospitales, escuelas, trabajadores, médicos, periodistas, miles de mujeres, miles de niños, pero por favor sean amables. Es una, una, un sarcasmo, es una ridiculez. Mientras tanto la hegemonía ha desplegado una armada en el Mediterráneo Oriental, compuesta por dos carísimas ciudades bañeras de hierro, grupos de apoyo de portaaviones y un submarino nuclear cerca del Golfo Pérsico. Esto no es exactamente vigilar las guía villas en 10 años de año. Supuestamente a Israel. Los objetivos finales neoconservadores visión con conservadores en los neocons no sé si lo han escuchado nombrar pero los neocons son los los los straussianos también llamados straussianos eh, que son digamos los más extremos norteamericanos, generalmente hay en, en los republicanos y en los demócratas pero son los, los digamos los más nazis son los neocons y también hacen alusión aquí a los sionistas. Los sion conservadores, dicen que son por supuesto Hezbollah, Siria, hash al-Shabi, en Irán e Irán, todo el eje de la resistencia. Esos son los objetivos de Estados Unidos e Israel. Irán, Rusia, China, el nuevo eje del mal que ellos llaman, definido por los neoconservadores, que son los tres principales actores de la integración de Eurasia, han interpretado el genocidio en Gaza como una operación israelí-estadounidense y han identificado claramente el vector clave, la energía. Para el profesor estadounidense Michael jackson lo que realmente estamos viendo es una lucha negativa. ¿Por quién va a controlar la energía? Aquí está lo interesante, porque la clave es que ¿quién podrá controlar el flujo mundial de energía este siglo? Estados Unidos cree que puede hacerle al mundo entero lo que le hizo a Alemania el año pasado al volar el Nord Stream. Esto no, y eso nos lleva a la delegación de ministros de Asuntos Exteriores de la OSI y el mundo árabe, que se encuentra ahora de gira por capitales seleccionadas promoviendo su plan para un alto al fuego completo en Gaza, y negociaciones para un Estado palestino independiente. La delegación, denominada Grupo de Contacto de Gaza, incluye a Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia, Nigeria y Palestina. Su primera parada fue Beijing, dos, donde se reunió con Wang Yi, y la segunda parada, Nuku, donde se reunió con sergey Lavrov. Esto nos dice que lo que necesitamos saber sobre los BRICS-11 en acción, incluso antes de que se produzcan, bueno, en realidad es BRICS-10, porque después de la elección del sionista pro-hegemónico Javier Milley como presidente argentina, ahora está fuera de escena y posiblemente descartada para el primero de enero del 2024, cuando los BRICS estén temporalmente bajo la presidencia de Rusia. Ahora, Milley dijo que no quería ningún vínculo con gente de, supuestamente comunista o de izquierda. Él llama de izquierda. La reunión de la con Labrón coincidió con una reunión extraordinaria en línea de los Brics sobre Palestina, convocada por la actual presidencia sudafricana. Punto crucial, detrás de las vocerías se podían identificar las banderas de nuevos miembros, Irán, Egipto y Etiopía. El presidente de Irán, sí no hizo ningún problema y pidió a los estados miembros del BRICS que utilicen todas las herramientas políticas y económicas disponibles para presionar a Israel. Xi Jinping pidió una vez más una solución de dos estados y posicionó a China como el gran mediador. Por primera vez Xi lo dijo todo. No puede haber seguridad en, med en Oriente Medio sin una solución justa a la cuestión palestina he enfatizado en muchas ocasiones que la única manera viable de romper el ciclo del conflicto palestino-israelí reside en una solución de los Estados en la restauración de los derechos nacionales legítimos de Palestina y en el establecimiento de un Estado independiente de Palestina. Lo anterior implica una posición unificada, concertada por los BRIC-10. En los próximos días se aplicará la máxima presión sobre Tel Aviv y Washington para un alto el fuego total, que sería apoyado por prácticamente toda la mayoría global. Pero, por supuesto, no hay garantías de que la hegemonía permita tener éxito a la paz. Las negociaciones secretas que involucran a Turquía, por ejemplo, han fracasado. La idea era que Ankara cortara el suministro de petróleo a Israel proveniente del oleoducto BTC de Bakú a Seiyan. El petróleo luego se carga en camiones cisterna hasta Ashkelon, Israel. Esto es al menos el 40% del petróleo que alimenta la maquinaria militar de Israel. Ankara, todavía miembro de la OTAN, se resistió, asustada por la inevitablemente dura respuesta estadounidense. Rea a largo plazo podría ser aún más audaz. No más exportaciones de petróleo hasta que haya una solución definitiva para el electrismo, según la iniciativa de Paz Árabe de 2002 Sin embargo, no lo hará porque toda la riqueza saudí está invertida en Nueva York y Londres, aún queda un camino largo y sinuoso, lleno de baches hacia el petróleo O sea, las amenazas que hacen para son de juguete porque están tan amarrados por el dinero que no no puede. Turquía no puede cortarle el petróleo a Israel porque Estados Unidos se enojaría y de Turquía, recuerden que parte de la OTAN y, y, y la capital de Arabia Saudita que es real dice que no no puede tomar represalio porque toda su riqueza está invertida en Nueva York y Londres o sea, podrían, podrían congelar de su riqueza mientras tanto los practicantes de la real política como John Mirzmayer Mirch, Mirchen Mayer, señalan correctamente que una solución negociada para Israel y Palestina es casi imposible. Un rápido vistazo al mapa actual muestra cómo la solución de dos estados, defendida por todos desde China y Rusia hasta el mundo árabe, está muerta. Un estado palestino, como señaló Mirchen Mayer, sería como una reserva india separado y aislado, no realmente un estado. Putin en el laberinto significa que Moscú participa activamente al estilo pre para lograr una Asia Occidental pacífica y al mismo tiempo mantener la estabilidad en Rusia bajo la siempre cambiante guerra híbrida hegemónica porque todo está interconectado. El enfoque de la Asociación Estratégica Rusia y China hacia la Asia Occidental, incendiado por los sospechosos habituales Tienen que ver con el momento estratégico y la paciencia, algo que el Kremlin y el Zhongnanhai exigen en cantidad. Nadie sabe realmente lo que sucede en el fondo, el profundo juego de sombras detrás de la niebla de guerras entrelazadas, especialmente cuando se trata de Asia Occidental, siempre envuelta en una serie de espejismos que surgen en las arenas del desierto. Sin embargo, a medida que Riyad y Abu Dhabi se convierten en miembros del BRICS-10, ciertamente ven que la nueva táctica de la hegemonía es frenar los avances de la iniciativa de la Franja y la Ruta, como la SEDA, Nacio Occidental, prendiendo fuego a la región. si esto es una guerra contra China, conformándose... O sea, esto nos deja claro de que esta guerra medio-oriente es un objetivo final de destruirle el proyecto de la ruta de la SEDA que pasa desde, desde Europa por el Medio Oriente hasta el Oriente, hasta China, pasando el cruce. Esa es la ruta de comercio, la famosa ruta de la SEDA que es lo que están tratando de proyectar. Y eso es lo que quiere impedir esta guerra, incendiando todo el Medio Oriente. si Esta es una guerra contra China, transformando de híbrida al lado de la solución final para el problema palestino. Y como beneficio adicional... Desde la perspectiva del hegemón, esta acción debería hacer este grupo de beduinos con desierto se sumen firmemente a una nueva estrategia, el IMEC, el Corredor India-Medio Oriente, que de hecho es el Corredor Europa-Israel-Emilatos Árabes, Alegados de Biblia y la India. En teoría un competidor corrí. Pero el tema más importante que recorre todos los relicones de las calles árabes es que las élites vendidas del CGE-SERV, CCG no podrán terminar con la resistencia palestina. Eso explica menos, en parte la falta de reacción del CCG ante el genocidio antúrgico. Ahora están tratando de inundarlo y en paralelo a su reacción de no reacción ante el metódico y lento conocido, la violación y el saqueo de iraquíes, sirios, africanos, libios, yemeníes, sudaneses y sonalíes por parte de la hegemonía, de genocidio puede ser el momento decisivo del joven siglo 21 y alinear a todo el sur global, mayoría global y aclarar que ven cómo se va moviendo la geopolítica y nos permite proyectar hacia dónde vamos por ejemplo eh, podemos decir que este año la guerra no se va a extender en demasía se va a mantener ahí pero el próximo año con toda seguridad va a aumentar mucho y es probable que llegue a Europa directamente y y Rusia invada a Europa porque no voy a defender a Rusia pero ¿Qué saca rusia por ejemplo si se queda imagina que termina la guerra con ucrania no se queda con, la, con las repúblicas de doneés Lugansk, las que conquistó y, y le entrega el resto de ucrania a los ucranianos y al occidente van a estar en un año más o en dos años más van a estar poniendo misiles de un van a estar apoderándose de todo y van a estar rodeando igual van a continuar con el, el, el tema de rodear rusia porque esta es una guerra que es total, es existencial. En el fondo aquí se juega la vida a los bloques, el bloque oriente con el occidente. O sea, no aquí no hay términos medio, ya no hay posibilidad de transacción. Eh, occidente ha demostrado que los acuerdos que hace no los cumple. Y eso no lo digo yo, si lo, lo dijo la misma una misma líder de occidente, la Angela Merkel. Entonces, entonces ¿Qué, ¿Qué, qué acuerdos se pueden hacer? Eh, entonces, yo creo, sinceramente, que Putin va a seguir porque no le va a dar tranquilidad. Él tiene que asegurarse de que todos los misiles posibles, que hay, hay misiles en, en Turquía, nucleares, hay misiles en Italia, hay misiles en Bulgaria, nucleares, hay plataformas de misiles ...que se van a instalar... ...y se están instalando cerca de la frontera... ...en Lituania... ...y quieren instalar en Finlandia... ...entonces... ...con esa agresividad... ...Putin no se va a tranquilo... ...y va, va a continuar... ...va a, ...así como dijo... ...voy a desmilitarizar y desnazificar Ucrania... ...va a seguir con esa política... ...pero va a seguir con Europa... ...hasta donde lleguen los misiles... ...para eliminar los mis misiles cercanos... ...a su país... Eso es lo que va a hacer. Entonces esta guerra, Putin va a seguir con Europa y Estados Unidos se va a quedar solo, con la cola las piernas. Eso se lo puedo asegurar. Entonces, vamos a ir con un audio para matizar antes de entrar en nuestra temática. ¿Qué les parece? El diseñamiento, podemos poner en práctica, con una mandamiento que nos dio Cristo en el Evangelio de Mateo, de Lucas, donde está escrito por los frutos, unos serequen. ¿Qué significa los frutos? Los frutos son la cosecha que... <coughs> aquel que propone el mensaje, la acción, ahora es la cosecha de lo que ha sembrado. Yo sembró las rosas, la cosecha serán rosas, yo sembró pepinos, la cosecha será pepino, Entonces tú que observas a lo que sembra Y a lo que cosecha Tienes que tener discernimiento, inteligencia y sentido común Que si aquel que cosechó, que sembró, rosas Te dije que hoy a cosechar rosas Tú la vas a ver que son rosas actuaste un óptimo discernimiento si tú escuchas aquel que dices coseché ros eh, sembré rosas y tú bien con el corazón abierto y acepta pero siempre atenta que esperamos la cosecha cuando tú vas a cosechar vas a ver aquel que te dijo que ha cosechado rosas, si tiene la cosecha, te das cuenta que hay de vinos, no es coherente con lo que te dijo. Entonces, actos son discernimiento y dicen, no, esto no lo puedes aceptar. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a mirar los frutos de lo que una persona pretende de enseñar, de, de ofrecer. Y los frutos son su vida privada, su coherencia, su honestidad, su palabra, su amistad, su humildad, su tolerancia. Su sentido de la justicia, su gana de trabajar y no imponer de trabajar los demás y él se está sentado en una silla sin hacer nada. Tiene que tener estas calidades pecul peculiares, no pretender la persecución, tolerar las debilidades humanas que esta misma persona tiene, pero cuando cosecha frutos, esto es el diseño Entonces, tenemos que estar atentos, porque hoy es tiempo más difícil para entender. A veces nos confundimos, el diablo nos confunde. Hasta mí mismo me confunde. pero no soy perfecto, pero no me confunde en el acto de la decisión. Me confunde, me marea. ¿Eh? A veces me pasa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? quiero ver, quiero saber. estudio al final el cielo me ayuda, pero tengo que investigar. Tengo que tener fe, pero tengo que investigar. Tengo que tener la mienda abierta, pero tengo que tener los pies ligados a la tierra, pero tengo que tener la cara mirada al cielo. El equilibrio. El fanatismo no es una buena calidad para discernir. El racionalismo... No es una buena calidad para discernir cuando es extremo. Entonces, la racionalidad, el raciocinio se dice, con la humildad de tener la mienta abierta. Hay un asno que está volando. Ah, es mentira. Pero si uno te pone una foto, un video, y luego un análisis del video... Y, y huellas del asno que estaba en el piso y volaba, y las alas, y esto, vuela. Bueno. Sí, puede ser que el asno vuela. No, no, el asno no vuela porque el asno no puede volar, me puedes presentar hasta el asno mismo que vuela, no te creo, no. Esto es discernimiento. Bueno, ahí teníamos otro interesante... Odio mis queridos auditores Para continuar con otros temas Vamos a, a temas de tipo espiritual Los 144.000 que vinieron con Cristo En el capítulo 17 del Evangelio de Juan leemos Cuando estaba con ellos, yo lo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba ninguno de ellos se ha perdido excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura pero yo vengo a ti y os digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo para que tengan en sí mismos la plenitud de mi gozo yo les di tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Aquellos a los cuales Cristo se está refiriendo son los doce apóstoles y los 144.000. Jesús le pide al Padre que salve incluso a los que creerán a los 144.000 y a los apóstoles, incluida la Magdalena. Entonces, si nosotros creemos, aunque sea a uno de los 144.000, somos custodiados por el Padre. De hecho... Todos los que verdaderamente creen en la iglesia de Cristo son los que creen en los elegidos, y por tanto en los 144.000. Lo que se hace pasar por cristianos son, en cambio, amigos del hijo de la perdición. Por eso Cristo dice que ninguno de los 144.000 se perderá, pero si Dios no acorta los tiempos, ellos también correrán el riesgo de caer. Sucederán tales acontecimientos que si el Padre no acortase los tiempos, aún los elegidos se perderían. Por lo tanto, el Padre es por ellos por quienes acortará los días de sufrimiento. Les aseguro que estos son los tiempos, porque peor que eso, solo queda la bomba atómica, ya que la sociedad ha degenerado en todo el conocimiento humano. Incluso los santos corren el riesgo de perderse si Dios no acorta los tiempos. La perfección del espíritu se refiere a la dimensión en la que se opera. El espíritu que opera en la tercera dimensión no puede viajar a la velocidad de la luz. El espíritu que opera en la tercera dimensión puede ir con el coche de 250 km por hora, pero en su velocidad extremadamente limitada debe respetar las reglas. Por ejemplo, no debe adelantar ni frenar bruscamente, esto es, para decirles que la perfección que Cristo nos pide está conf en conformidad con la dimensión en la que operamos. Estamos pues en la tercera dimensión de humanos, hombres, mujeres, a los que se concede la debilidad del sentido del cuerpo. La distracción porque el cuerpo no es perfecto, aunque el espíritu lo sea. Se nos concede desde entonces el pecado del exceso de sentimiento, de gusto o de deseo, pero en la conducción de nuestra vida, respetando la ley de la naturaleza y de dios debemos ser perfectos esto significa no cometer delitos o faltas para ser perfectos como dios quiere él nos da reglas no matar no robar no dar falso testimonio amar a nuestro prójimo etcétera si respetamos estos mandamientos podemos ser perfectos incluso con nuestras limitaciones Las emociones son el resultado del estado de conciencia que hemos adquirido con la evolución del espíritu. Se si me conmuevo frente a una hermana viendo su belleza, admirándola, sin tener deseo de posesión, sino más bien adoración, sentimiento de bendición y gratitud, agradeciendo al Señor por mostrarme ese ser que le pertenece, el acto sublime de amor que pertenece a un ser de una dimensión superior a esta. Si por el contrario tengo muerte, humana y el deseo de poseerla porque me atraen distintos animales que eh, experimentan la emoción que obtenezca una dimensión de baja frecuencia este concepto significa que todas las emociones que vivan en conciencia que vivimos una dimensión que la que pertenece si siento odio que quiero a una persona para hacerle daño por deseo de poder, pertenezco a las filas de los demonios si quiero defender a una de quien quiera hacer agredirla Segunda, si a esa mala persona, pertenezco a la quinta dimensión de la justicia de Dios. Defiendo, si me defiendo de alguien que me pude matar, pertenezco a la tercera dimensión física. Si me digo a quien quiera matarme que lo haga, sino que me resuelva la otra mejilla, pertenezco a la dimensión física. Así que les estoy mostrando con ejemplos prácticos que el valor del sentimiento que expreso no es una predicción psíquica en absoluto, a que se suje de armas o enfermedad mental. Si sano, la presión emocional en mi espíritu establece aquella noción que se es muy importante, porque yo, aquí, aquí hay que tener cuidado que no ocupe las cosas como la ocupe el mundo. Por ejemplo, si yo quiero matar a una pistola para hacerle daño, para de algo de ella, ...quiere decir que estoy en la, en la dimensión de los demonios... ...estoy mal... Estoy en la segunda muerte... ...ahora si yo... ...mato a una persona defendiendo... ...defendiéndole... ...a una persona que quiere agredir a, a un débil... ...a una mujer o qué sé yo... ...a un niño... ...por defenderla... ...eso no es un acto contrario... ...a la, a la voluntad divina... ...aquí me van a tomar presa ...me van a por un crimen... ...pero de acuerdo a los dictados de Dios, eso está permitido, porque es un, un crimen que tú realizaste. Él sabe con qué intención Dios lee de tu corazón. Él sabe con qué intención Dios. Solamente por el acto de defender a otros, sino que no quiero de defenderme yo, sino que defender a otra persona. una persona que la estaban agrediendo, que corría riesgo de hacerle daño. El tipo es, ahora si yo me defiendo a que me quiere matar eso me deja como humano no, no, no, no, no es el mismo acto de defender a otro defender a otro está permitido por Dios pero defenderme yo ahí me mantengo no, no, me quedo en el lugar que estoy no es muy que sea defensa no. actualmente no me no deja igual no, no, deja, ni, no me tira ni para arriba ni para abajo ahora si lo digo a quien, quien, quien me quiera matar, que lo haga, y no tengo ningún tipo de resistencia, la otra vejía, pertenezco a la dimensión crística. Aquí estoy mostrando con un ejemplo práctico de ver los que crecen, no es una condición científica de la familia, a menos que surja de algo, no es que me mental. Si estoy sano, la presión emocional de mi espíritu establece en qué dimensión te conduce. El sentimiento es consecuencia Vamos a ir a, a un audio mejor, me que es un que se llama interesante tributo. El núcleo viene en el fenómeno. No. Hay una palabra del diálogo de un gran filósofo Sócrates. Él dijo, "Más conozco, más tengo que realizar que soy ignorante, que no conozco nada." entonces en la medida que nosotros aprendimos el conocimiento de la verdad universal tenemos que en el mismo tiempo realizar comprender que somos pequeños si tú miras en un día lleno de estrellas o si tú entras en la página de internet y vas a ver las fotografías de nuestro planeta que está sacando la sonda desde Saturno, nuestro planeta es más pequeño de una miga de pan. Entonces ahí dentro estamos metidos nosotros con todos nuestros problemas. Entonces, ¿qué somos? Nada. Delante al cosmos, ¿qué somos? Nada. Delante la inteligencia suprema, ¿qué somos? Nada. Entonces, tenemos que subir el conocimiento y pasar el ego y, obviamente, exaltar la humildad. Más se resumite, más conocemos sento que tu te conviertes en un avatar, en una divinidad, ¿cómo te conviertes? ¿Cómo se puede convertir l'hombre en una divinidad? Con el conocimiento, con la gnosis. Però ¿cómo conseguir la gnosis? Con la humildad. Entonces l'ego requiere en la ignorancia. La humildad si es la gnosis. La gnosis significa ser Hay símbolo de Cristo Impresionante Seguimos, el sentimiento es consecuencia de la emoción La emoción es el de la operatividad del sentimiento Por lo que podemos decir que las emociones y los sentimientos están ligados Si siento odio, estoy expresando un sentimiento de violencia hacia una persona Y lo hago realidad si puedo contenerme a ti mismo, estoy haciendo algo bueno. Si no puedo contenerme a mí mismo, la afortunación que me costará carma. O sea, una deuda, contraria, una deuda que tengo que pagar. Puedo pensar en hacerte daño, pero no lo hago. Por lo que necesariamente, no necesariamente me costará carma a mí mismo. Incluso puedo redimirme, puedo redimirme, pero no lo hago. Si en cambio, en cambio ejerzo violencia, provocando iglesia, en el cual causa un karma que luego tendré que traer. Piensen en que los karmas curso hay en la humanidad por los miles de millones de de vivencia. Es un círculo vicioso que nunca termina Por eso Dios tiene que dar todo esto. El Espíritu Santo es un deseo individual presentiendo del Pablo y del Hijo, que es la causa de todas las cosas, incluido el mismo. La causa de la presencia del Espíritu Santo es el mismo. La causa de la presencia de Dios es el Espíritu Santo, así como la causa de la presencia de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de personificar al Hijo y al Padre a la vez, pero diferenciando aunque se identifiquen ellos. Es decir, el Espíritu Santo conteneta a Dios, por tanto Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo penetra a Cristo, Cristo, Por tanto, Cristo es el Espíritu Santo. Pero Cristo y Dios, el efecto de la causa única que es el Espíritu Santo, entonces, aunque Dios tiene el poder, y también tiene todo los poderes del universo, así como el Espíritu Santo, Dios Padre y el Hijo Cristo son dos emanaciones del Espíritu Santo. Y lo no están pasando bien, de deben decir, tú eres el abismo de todas las cosas, Nosotros somos vosotros, pero vosotros pues somos criaturas mientras tú eres el creador. Esta es la diferencia que depende de nosotros, aquel que dice, yo soy el único yo, es decir, el Espíritu. Él no nos pide que nos pide, no te no rescate, el hecho de que Él nos ha dado la individualidad, y por la tanto todas las demás criaturas están detrás de Él. El Espíritu Santo nunca puede meterse a los hijos del Espíritu. Deben comprender que la causa y el efecto son procesos inherentes a la creación. La causa única es siempre el Espíritu Santo. El efecto, en cambio, somos nosotros. La Virgen, al dar la luz a Cristo, representa al Espíritu Santo que da el Señor todos los poderes que Él quiere. Cristo, en su lenguaje, nos habla de una entidad superior. Él y el Padre son una única cosa, sin embargo reconocen el Espíritu Santo como la entidad suprema que los compenetra. Dios ha enviado al Consolador Prometido, que explica las cosas celestiales que Él no pudo revelar hace dos mil años, porque no podíamos entenderlas. Ahora el Consolador no es quien le está hablando, sino la iglesia Giovanea, que actúa con la voz del Consolador, y que es una escuela que en este ser que en este ser se identifica. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuera yo soy, se identificó con el Padre, es decir, con el Sol, y por lo tanto habló de Adoniesis Cristo, que se manifestó a Moisés. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien habla. En los mensajes de Adoniesis que les envió el Padre nunca me dijo, nunca dice, mi hijo el Cristo, pero habla de Cristo como el Hijo del Espíritu Santo, y esto significa que está exaltando la importancia del Espíritu Santo en nuestra confraternía El Padre y el Hijo quieren decirnos que ha llegado el momento de que sepamos quién es el verdadero Dios Dios no es Cristo ni su Padre, sino la primera causa de todas las cosas Es decir, el Espíritu Santo, que vive en Cristo y en Dios Por eso en los últimos mensajes de Adonés se refiere a Jesús Definiéndolo como el Hijo del Espíritu Santo Porque quería exaltar la importancia del Uno que ha creado el Todo, incluidos ellos los dioses fueron generados por el Espíritu Santo. El único Dios verdadero al que Cristo se refiere con frecuencia en el evangelio es el Espíritu Santo. Cuando tomemos conciencia de esta verdad, significará que la conferencia confederación habrá entrado en el planeta, en este planeta. Hasta que nos demos cuenta de esto, vagaremos en la oscuridad. Para el ser humano tomar conciencia de la verdad de la existencia del creador de todo, del Espíritu Santo creador también de los dioses y seres divinos incluidos, significa evolucionar del estado larvario al divino. Esta frase probablemente signifique que antes de crear la Tierra ya existía otro universo, donde había día, noche y planetas. Y estrellas. Quien está escribiendo la historia de la creación de la Tierra nos quiere enviar mensajes históricos ...con estas frases... ...entonces es una indicación... ...del escritor de la iglesia... ...ah, llegaron preguntas... ...vamos a ir a las preguntas... ...entonces vamos a dejarlo hasta aquí... ...por ahora ya... ...nuestros auditores son primero... ...vamos con la pregunta... ...este partió el programa... ...hablando del Dios de Israel... Eh, ...ese Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Ciebre sí, terrestre un reptiliano, un Anunnaki? Pregunta... soledad el Fuente, ¿dónde se encuentra?... Y vendrá prontamente a Tierra. Ellos son los creadores de la humanidad, verdaderamente. Mi querida, eh, ese Dios se encuentra... Ese supuesto Dios, porque no es un Dios, es se encuentra en la cuarta dimensión porque es un análogo de Satanás. Eh, es un, un ser invisible, poderoso, porque Satanás le dio poder pero no tiene el poder de crear, y tiene el poder de tentar y tiene poder de engañar, pero no puede no puede crear, el, el único Dios que puede crear es el verdadero Dios, así que eh, Yahvé es el Dios de la materia, es un engaño de Dios, es un Dios falso, y que se ganó el pueblo elegido de Israel hace 3000 años, por su desobediencia a modo de castigo solamente quienes pudieran eludir eh, el engaño de Yahvé podían acceder a, a la redención pero la mayoría cayó en manos de Yahvé y ahora están sufriendo ese pueblo mal llamado Israel le digo mal llamado Israel para precisar muy claramente que este pueblo de hoy día, el Israel de hoy día, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel de hace 3.000 años. Este pueblo se puso fraudulentamente Israel hace 75 años, y sabía muy bien lo que estaban haciendo. Y como la gente es ignorante, entonces, la gente, uno ve en las redes sociales como dicen, Dios bendiga a Israel. ¿Cómo va a decir Dios a un pueblo que está matando niños, cuando los niños son los preferidos de Dios?, entonces es la ignorancia extrema y esa gente que dice Dios bendiga a Israel por ejemplo desconoce lo que es el evangelio cuando Jesús maldigo a, a, a, a los poderosos de Israel maldigo a Jerusalén dijo que Jerusalén quedará desolada y no me veréis más hasta que digáis bendito que viene en el nombre del Señor o sea Jerusalén va a ser destruida Entonces, eh, esos, ese tipo de comentarios de la gente revelan la ignorancia absoluta. Y, y, y esta gente que creó fraudulentamente Israel, eh, sabían de esa ignorancia, por eso es que lo hicieron. Y esta gente que está engañada, puede ser fácilmente engañada por el Anticristo, porque todo esto que está pasando en Israel, y este engaño está muy relacionado con la venida del Anticristo, y con la aparición física del anticristo entonces, cuidado porque ellos nos van a tratar de decir que el que viene, el que apareció es el Mesías el Mesías que ellos no reconocieron hace dos mil años y que va a ser su Mesías ahora y va a ser en realidad el anticristo vamos con otra pregunta es verdad que está diagnosticado que la Tierra sea destruida por un asteroide que se llama GOP en un libro de JJ Benítez por allá el 2027 o 2028 pregunta Alejandro Rodríguez María Paz ¿ver? Alejandro, eh, mira efectivamente JJ Benítez, Juan José Benítez predice la caída de un asteroide del año 2027 eh, yo no sé si va a ser el 2027 o esa es la verdad pero Tengo la certeza que va a caer. Eso sí, lo tengo muy claro. Pero la Tierra no va a ser destruida. Lo que va a ser destruido es la es la civilización, la gente. Va a morir mucha gente, eh, la mitad de la población, por decirte algo. Eh, pero pero la Tierra no va a ser destruida. Eh, los extraterrestres no van a permitir que la Tierra se destruya. Por ningún motivo. Entonces... Lo que sí, si se destruye la civilización humana, ellos no van a intervenir porque en nuestra libre elección, ellos respetan nuestro libre albedrío para actuar en el bien y para actuar en el mal. Así como nos dejaron fabricar bombas atómicas respetando nuestro libre albedrío, eh, vamos a tener que pagar por eso. Entonces, todo lo que hacemos... Es una genera una causa y, y como causa genera una consecuencia es la ley del cosmos, que no la podemos cambiar, ni no la podemos evadir, no la podemos violar vamos con otra pregunta es verdad, lo que dicen que la tierra es plana, entonces ¿por qué no han ocultado durante tanto tiempo esto? ¿y qué, más, qué hay más allá de los muros de la Antártida? ¿por qué ocultan tantos secretos? ¿y qué viene ahora en términos de manejo Mira, esa teoría de la Tierra Plana es un manejo, una muestra de el relativismo. Porque todo es relativo. Dice, no, el mal es relativo. ¿no? Es que para uno es malo, para uno es bueno. Todo es relativo. Pero es una, una metodología es para poder probar el grado de control mental de la gente porque de alguna manera hay algunos argumentos que se pueden dar en ese sentido pero ¿dónde está ¿dónde está la gente? ¿dónde está el la gente? y has visto que es redonda eh, muchos hemos mirado planetas quienes han tenido la oportunidad de ir a un observatorio por ejemplo que, que reciben para mirar planetas eh, los vemos redondos entonces si todos los planetas tanto la luna y todo es redondo ¿cómo, por, qué, ¿por qué la tierra va a ser plana? no tiene ningún sentido cuando uno cuando uno le ve levemente la curvatura del planeta eh hay pruebas que han hecho los científicos con, con rayos de luz para demostrar la curvatura del planeta, eso eso lo estudié, yo me acuerdo, hasta en el colegio. Entonces, tenemos que usar el discernimiento antes de creer cualquier cosa, esa estupidez, es algo mucha gente lo ha, lo, ha, lo ha comentado, especialmente gente joven, porque claro, porque esa cuestión, ¿cómo puede ser? No puede ser no funciona, los sistemas solares son igual que los electrones, que los átomos con, con su núcleo central y los electrones alrededor. ¿Tú crees que, que un planeta plano puede dar vuelta alrededor de un sistema solar? Eh, ¿Crees que hay un, un planeta plano en un sistema solar donde hay puros planetas redondos? Fíjate que o sea, yo he visto personalmente también el planeta Saturno en un telescopio, y se le, con su anillo y todo el asunto, y es redondo. No perfectamente redondo, pero son redondos. Entonces, eh, más bien aplanados son planetas, más que, más que redondos. Pero son de esa forma, digamos. Entonces, esa teoría es absurda. Es absurda. O sea, eso es para personas sin discernimiento. Por eso que, como estamos en los tiempos del engaño, hay que usar el discernimiento, hay que hacerse preguntas y ser lógico. Es una teoría absurda, es es parte del, del, de todo el, la la campaña de engaño que viene, porque todo se está preparando para la aparición del anticristo. Entonces, cuando tú logras engañar y convencer a la gente de cosas absurdas, es porque eres capaz de creer cualquier cosa entonces, cuidado el discernimiento, primero es lo más importante vamos con otra pregunta Lorena Espinosa interesante tu programa, ¿tú crees que la nueva constitución sea aprobada? y finalmente, ¿a quién representa a, ¿A la izquierda, a la derecha, al foro mundial? ¿quiénes son los verdaderos amos de este país? ¿y para dónde va el tema? ¿nos van a seguir controlando con qué cosa ¿con la nueva pandemia? ¿con nueva pandemia? con los 5G. Porque hay que mantener a la gente tonta y estúpida. Mi querido eh, ¿qué te digo, a ver? Claudita Romero desde el Centro Puente. Lorena Espinosa, interesante tu programa. ¿Tú crees que la nueva distribución sea aprobada? la verdad es que yo creo que se iba a ser rechazado, punto uno, me puedo equivocar, pero no creo, creo que se va ser rechazado, sinceramente no creo, y, y, y, y en forma, no sé, de un, un 60% en contra, al menos, eso es lo que yo creo, ahora, tú decías, Y finalmente, ¿a quién representa a Boris? Boris no representa a nadie. Boris es un... Nada. Es un joven ambicioso político eh, con algunas cualidades de liderazgo que salió con un discurso muy bonito, habla muy bonito, habla muy bonito, pero que sucumbió ante el poder político primero económico nacional y mundial y, y ahora sigue la agenda que le han trazado y el programa de gobierno lo guardó en el veladón y lo va a tener que guardar en el baúl de los recuerdos eso es lo que te puedo decir, él no representa a nadie y lo que está haciendo es el dictado y la agenda que van a hacer y, y hacen todos los presidentes del mundo o más o menos con más tendencia a menos resistencia, pero eso. hay algunos pacientes, por ejemplo, que se han resistido más que otros porque tienen mayor coraje. Pero pero Boris no tiene mucho coraje, No se horciti. Entonces, lo que estamos haciendo llevando a cabo la agenda de la ONU. De hecho, esta esta nueva este nuevo funcionario tiene muchas directrices dadas por la ONU también, entonces quien gobierna el mundo so es poder económico y aquí en Chile el poder económico de las 7 o 10 familias más poderosas son los que mandan eso es lo que te puedo decir tenemos otra pregunta Olivia Romero desde el Centro Puente Alto, interesante tu programa, ¿eh? me llama mucho la atención lo que estás conversando. Pero qué base tiene un buen Giovanni para que lo que él dice sea algo que tú creas tanto, que no hace tan especial en relación a, a mí? Coméntame, gracias, ya hablaste de los films. Eso le da. Bueno, tu pregunta, mi querida. Mira, eh, es razonable lo que pregunta porque no lo conoce, tú no lo conoces. Yo lo conozco hace 17 años... ...entonces... ...y... ...conozco lo que hace todos los días... ...y... ...y entonces... ...lo conozco personalmente... ...he visto sangrar... ...lo he visto sangrar muchas veces... ...eh... ...he visto y conozco su vida llena de prodigios... ...cosas... ...increíbles... ...que que son increíbles realmente, si yo te las cuento no las creerías, solamente las crees uno de las ves. Entonces, una persona que tiene estigma, ¿no? y no es el único que ha tenido estigma, son han habido 400 estigmatizados aproximadamente en la historia, entonces, el estigmatizado por, por Antonio Masia, cuando sangra, es compenetrado por el Espíritu de Jesucristo. De hecho, le han analizado la sangre de los estigmas. Es distinta a la sangre del resto de tu cuerpo. ¿Cómo me puedes explicar eso? ¿Quién puede explicarme? ¿Qué médico puede explicar eso? Y en varios pa países le han hecho esos exámenes. Sin embargo, la iglesia lo rechaza. El poder lo rechaza. ¿Por qué? Porque dice es que son incómodas, que van en contra del, del rumbo del país, del mundo, y van en contra del rumbo del poder económico que manda el mundo entonces la verdad hoy día es perseguida, tú lo sabes eh, cualquiera que diga la verdad es siempre perseguido eh, y también asesinado eh, entonces eh, eso es lo que le da el certificado de calidad al mensaje que él transmite y muchos de los mensajes que él ha dado se han cumplido muchas de las cosas que ha dicho se han cumplido muchísimas entonces eh, cuando en las apariciones de la Virgen las muchas apariciones que han habido siempre hay prodigios Porque si no hay prodigios, la gente no cree. Nuestra limitación es tan grande que no, no miramos el contenido del mensaje, sino que nos dejamos nuestra limitación espiritual, nuestra infancia espiritual, es tan pequeña, una visión tan pequeña que tenemos, que tienen que mostrarnos un dulce, un juguete, un prodigio. El cielo. Ah, entonces ahí nosotros que somos chiquititos, pequeñitos, pensamos ah, entonces esto puede parece, parece un mensaje del cielo vemos un mensaje, la aparición de Fátima que fue la más conocida a nivel mundial y aceptada por todo el mundo un prodigio del sol, que el sol da vuelta que se yo, y un montón de cosas y llovió y después se secó en, en 20 minutos, todo un prodigio que nadie negó porque hubo 70.000 personas en la aparición Entonces, siempre las apariciones de la Virgen están llenas de prodigio. Porque nuestra pequeñez necesita esos prodigios. Entonces, Giorgio Giovanni viene con esos prodigios y ese sufrimiento porque nuestra pequeñez necesita que veamos algo que realmente no podemos explicar. Y en esas condiciones podemos pensar que es algo que viene del cielo. Eso es lo que te puedo decir sin entrar a profundizar más en los prodigios y cuando tú tienes un amigo de 17 años, normalmente confías en, en él, ¿no? a mí me pasa lo mismo sin contar con los prodigios vamos con otra pregunta Bernardita Bernardita que está ahora aquí desde la Serena interesante tu programa Juan Carlos me lo recomendó es verdad que están se están abriendo portal algo, se están encontrando nuevas dimensiones y esto que hablan del cambio de conciencia, ¿a qué dimensión se refiere? No es la dimensión física, ancho, alto y largo y tiempo. ¿Qué es la quinta dimensión? ¿Dónde se ve? ¿Cómo saber que uno está en la quinta dimensión o está vibrando en la quinta dimensión? desde la Serena, interesante tu programa Juan Carlos me lo recomendó es verdad que se están abriendo portales no están en... la verdad es que no necesariamente no no, no, no, se están viendo los portales porque estamos viendo mucha información, pero no es que se estén abriendo los portales ahora los portales siempre han estado eh, los portales son lugares de, de tránsito de una dimensión a la otra la dimensión física es la dimensión material, la tercera dimensión, la que vivimos nosotros, donde está el largo, ancho y... O sea, una dimensión volumétrica eh, material. Después de la dimensión, eh, de esta dimensión, tenemos la cuarta dimensión, que es inmaterial. Y después de la cuarta viene la quinta. Y, para, y, y, y también inmaterial, y es de luz entonces, ¿cómo puedes saber cuando estés en la quinta dimensión cuando no tengas cuerpo y tu cuerpo sea de luz? ahí vas a saber que estás en la quinta dimensión y además, cuando estés en la quinta dimensión vas a tener tal conocimiento y tal tales virtudes, tales capacidades que vas a saber perfectamente en qué dimensión estás eh, en esta dimensión no sabemos nada Pero en esa dimensión sí vamos a ver. Van a fa faltan miles de, de años para eso, pero va a llegar. Tanto para ti, como para todos nosotros. Eh, recuerda que Jesucristo dijo, soy dioses y haréis cosas más grandes que yo. Por lo tanto, todos tenemos la potencialidad de llegar a eso. No es que lo seamos ahora, pero tenemos la potencialidad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 Vamos con la última pregunta. Roberto Amor Laza, interesante tu programa acá desde Puerto Montt. Oye, interesante, pero ¿a qué le creemos entonces? Son, ¿Cómo saber lo que es una noticia falsa de lo que es una información fidedigna? Y siempre me, me llamaba mucho atención saber eh, el tema que tiene que ver con las leyes espirituales. Son reales y es verdad, que vivimos una simulación en una matrix. ¿Y quién es la matriz? manipula es quien la maneja no esa, esa matriz es, es simbólica es un, es una analogía claro efectivamente eh, es una matriz porque estamos eh, manejados mentalmente y estamos en un sistema del cual no podemos salir porque no podemos salir es verdad es así entonces por eh, Las leyes espirituales son leyes que no fueran hecho por hombres, eh, a las cuales tienen acceso los grandes iniciados, los videntes, los profetas, las personas que están más avanzadas que nosotros. Ellos pueden ver y acceder a ellas, nosotros no. Nosotros somos alumnos de kinder y, y, y esas personas tienen un poquito más de adelanto espiritual que nosotros, por eso tienen algunos dones que nosotros no tenemos, y algunas posibilidades de ver cosas que nosotros no vemos, pero que existen. No podemos negar lo que no vemos. Todos sabemos que, por ejemplo, que existen los electrones, porque la ciencia lo demostró, y no la vemos, ¿cierto? Sin embargo, todos sabemos que existe, nadie lo discute siquiera. Entonces, eh, la, la, las leyes espirituales existen. Las cosas espirituales existen, son debemos entender que no son de, de creencia son de ciencia porque ya se demostró por ejemplo que cuando la persona muere el cuerpo espiritual llamémoslo así de una manera simplista digamos, el cuerpo espiritual sale en ese momento ha sido pesado o sea la persona fallece en el acto de fallecimiento pierde peso ...porque sale el cuerpo espiritual... ...y ha sido filmado con una cámara especial... ...que se llama la cámara Kirlian... ...entonces aquí no es un tema de creencia... ...es un tema de ciencia y de conocimiento... ...entonces... ...con eso nos vamos acercando la ciencia... ...a las leyes espirituales... ...y descartando y disminuyendo lo que es la creencia... ...porque la creencia nos lleva al engaño. La creencia, en cambio, cuando la cuando las leyes espirituales se apoyan en la ciencia, se vuelve mucho más poderosa. Entonces, <coughs> las leyes espirituales, nosotros está, está comprobado que existe un espíritu que es imperecedero, que siempre es nuestra verdadera individualidad. Pero nosotros no podemos negar lo tenemos dentro de nosotros, sin embargo, no podemos acceder a él hasta que nuestra individualidad, que es nuestro cuerpo causal o cuerpo austral, haya alcanzado la dimensión que le corresponde a llegar hasta llegar al espíritu. Nuestro cuerpo de individualidad haya pagado todas sus deudas, haya hecho siempre las mejores elecciones voluntariamente y entonces se haya llenado de luz. Y se haya hecho uno con el Espíritu. O sea, uno con Dios. Entonces, hasta ese momento, nosotros tenemos que saber que nosotros no solamente somos lo que vemos. Hay... hay equipos, máquinas especiales que te ven a ti te enfocan a ti tu silueta y se ven una serie de de como cuerpos de energía y por ejemplo se vislumbra lo que es el cuerpo mental que es un óvulo que está desde más o menos el ombligo hacia un, un medio metro más arriba de tu cabeza Eh, el cuerpo emocional que se concentra más bien en la zona eh, en la zona llamémoslo el dorso y y el cuerpo etérico que te, que rodea todo el cuerpo, la silueta es un cuerpo de energía que es menos sutil el cuerpo eh, etérico es más bien de una luz blanca, el cuerpo emocional es de una luz más bien verde, y el cuerpo mental es de una bien de una luz un poquito más entre rojo y dorada. Eso es lo que te puedo decir, pero esas son cosas que, de alguna manera, ¿por qué te pongo ese ejemplo? Para que veas que son cosas que, más allá de la creencia, tiene que ver con conciencia. Hay algo ahí... Hay estudios que vienen de, de años inmemoriales, de los Vedas, de 5.000 años atrás, de los de los hindúes que hablaban, los grandes iniciados me hablaban de esto. Y ahora con la ciencia se está demostrando eso mismo. Eso es lo que estoy tratando de demostrarte, de alguna manera. Entonces, no es una cuestión de que las leyes espirituales sean un, una estupidez que dijo alguien. Eh, de alguna manera, están siendo avaladas por la ciencia. Eso es lo que, eh, al darte esta explicación, quise tratar de graficarlo. Eh, espero que te haya quedado más o menos claro. Bueno, mis queridos auditores, eh, tenemos que dejarlos. Les damos las gracias por acompañarnos y siempre por sus preguntas. Muchas gracias una vez más y los esperamos pronto.